con la intendenta de Santa Isabel, Marta Paturlane. Eh, Marta, Pablo Cucharini la saluda, buen día, ¿cómo le va? Buenos días, Pablo, buenos días a todos los escuchas de, de esa emisora Radio Kermés. Bueno, bueno, aquí estamos desde la voz del oeste. Bueno, muy bien. Eh, Marta, eh, la habíamos convocado para charlar unos minutos por el tema del fallo del Atuel. Bueno, ahí este, Santa Isabel que eh, sufre tanto el corte del río Atuel desde tanto tiempo. Pero bueno, en las últimas horas eh, nos enterábamos que eh, Santa Isabel estuvo casi una semana sin servicio de internet. Así que me gustaría empezar por ese tema. A ver, cuéntenos qué pasó y bueno, y cómo está la situación ahora. Eh, bueno, la situación eh, se va solucionando en su gran mayoría, mm. eh, gracias a Dios eh, se van levantando los usuarios, eh, la, el gran porcentaje está levantado, mm. yo creo que en el transcurso de esta semana se van a finalizar, pero bueno, ha sido un trabajo muy arduo que gracias al Ministerio de la Conectividad pudimos lograr eh, subsanar el problema, ¿no? Mm. Porque bueno, claro. pero bueno, ya está, ya está solucionado y veremos en el transcurso de los días, en esta semana, la otra, este, poder solucionar definitivamente el problema este. Claro. ¿Y ¿Qué fue lo que ocurrió, Marta? Para que y seque... fue porque teníamos un servicio, un proveedor desde, o sea, los equipos, la red, todo desde la municipalidad. Mm. Cuando yo asumo el 10 de diciembre, eh, tenemos, teníamos un un administrador de, del servicio, eh, donde, bueno, yo exigí convenios, a ver qué convenios estaba, se estaba trabajando, mm. nunca lo tuve en mis manos, o sea, no sabemos a qué, qué, qué es lo que se estaba abonando, nada. Y, bueno, ahí había algunas irregularidades, ¿viste? Sí. Eh, tenemos dos proveedores, eh, Agos del Colorado y ersat Tampoco sabíamos este, el convenio que había con ARSAT hace poco, hace poco, un mes más o menos podemos llegar a tener el convenio. Y bueno, son cosas pendientes de, de, de la gestión que uno toma, eh, de la gestión pasada. Y bueno, fue un cúmulo de cosas. Eh, teníamos un chico que atendía la red, que era de acá. Resulta que de buenas a primeras este, lo dejó de atender, hubo que comp comprar equipos que la municipalidad se hizo cargo. Uh -huh. Y bueno, dejó de trabajar el 9 de julio, tengo los mensajes en mi teléfono, y, pero bueno, yo le exigí, viste que yo, yo soy veterinaria, a todo el mundo le digo, eh, me podrás preguntar un problema de un caballo, de una cabra. Claro pero bueno, tecnológicamente por ahí me supera la situación. ¿no? Sí, sí, a la gran mayoría este, le pasa eso. A, bueno, eh. más en esta era de la uh -huh. tecnología que, que, electrónica que estamos viviendo, no uh -huh. este, y más aún en esta pandemia que tanto se necesita. Claro. Eh, pero bueno, eh, dejó de trabajar y le exigí que me entregara, porque él tenía del de administrador anterior eh, cómo entrar a la red, cómo entrar al al rack que, que tiene la municipalidad todos los los los eh, cómo se llama equipos sí. no router y bueno las torres que están llenas de equipos sí. este y bueno no no no las entregaba no las entregaba no las entregaba lo tuve que notificarles por nota pero bueno yo ya vi, visto y considerando de que esto era un caos eh, el Ministerio de la Conectividad que siempre ha estado presente porque eh, teníamos... Esto surge porque eh, la comunicación con, eh, con Sergio, el gobernador, la tenía que hacer yo de un teléfono, ¿no? Teníamos un buen servicio de, de enlace o de, de, de... Sí, de banda de, ancha, de, de, de internet. De, exactamente, sí, de sí. internet. Bueno, entonces ahí, bueno, se ponen el, manos a la obra ellos y, bueno, hasta el día de hoy ellos están apuntalándonos para ver cómo salimos de esta. Porque, bueno, yo también entiendo que es sumamente necesario, eh, por lo que yo te, anteriormente te decía, hay gente que tiene pagos electrónicos, servicios de pagos electrónicos, eh, Sí, hoy es un, servicio, un servicio esencial. Es, es, yo siempre es, digo, eh, en esta pandemia donde hay necesidades de todo, a una, a, puede faltar a lo mejor un pan, un pan, dos panes, un plato de comida pero que no le falte internet, ¿viste? Sí, sí. Eso es así de necesario, ¿viste? Y, y, y bueno, pero se, va, se ha solucionado, se levantaron, hay que levantar usuario por usuario, ¿viste? Mm. La gente por ahí se inquieta, pero bueno, yo lo he llamado a la reflexión que tiene que tener un poco de paciencia. Esto es una, esto es una gestión nueva, eh, se va a solucionar y vamos a tener un buen servicio como nos merecemos todos los de Santa Isabel. Eh, Marta, ¿usted está pensando Incluso la zona? Claro. La zona. Eh, Marta, ¿usted está pensando en hacer alguna investigación el que pueda llegar a derivar en alguna denuncia contra esta gente? No, no, no, no, no todavía no, no. Yo no, no, he pensado nada porque lo primero que me tiene inquieta es solucionarle el problema a la gente. Claro. Eh, así de simple. No, no, no, no, no. Pero, no, no y, de y, ninguna manera. ¿Y cree que lo haya que sido a propósito esto? creo que no sé, no, no, eso es. Eh, esta conciencia del de, de que trabajó en estas cuestiones. No, lo, eso lo dejo al libre albedrío del quien actuó en, en, en muy mala fe. Está bien. Eh, yo no, no, no, no soy quien en este momento, a mí me inquieta eh, que todos los anteisabelinos tengamos servicio, por uh -huh. lo menos hasta solucionar este problema de, de ver eh, qué vamos a hacer con el servicio de Internet, ¿viste? porque no podemos estar a, a los empellones y a los parches, arreglamos un poco hoy, mañana allá en la esquina, pasado en la otra torre, no, no, no, tiene, claro. tiene que ser una cosa seria, viste seria y en eso debo, debo, debo recalcar que el Ministerio de la Conectividad se ha portado... Eh, unos caballeros, viste, mm. porque muy muy muy atentos al, al llamado nuestro, ellos están conectados, eh, qué, nece, qué se necesita, a ver, para solucionar el problema a la gente, para mm. solucionarle el problema a la gente, viste. Mm. ¿Qué, ¿Qué le han dicho, eh, Marta? ¿Cuándo estaría eh, repuesto todo el servicio? Y sí, yo calculo que en esta semana se puede llegar a tener todo el servicio. Mm, en claro. esta semana, sí, sí, sí, en esta semana. Está bien. Sí. Y, y la idea suya es que después hacer una especie de licitación, una contratación sí, para otra empresa sí. o... Sí, Al, algo así. Tenemos, mm. eh, vamos a ver con la parte legal del Ministerio, mm. eh, la nuestra, vemos de qué manera, porque bueno, también yo lo estuve charlando con asuntos municipales, bueno, fueron unas recomendaciones, recomendaciones que, que realmente... Este, hay muchísimos inconvenientes en solucionar en una gestión municipal y y esto es uno de ellos viste claro. eh, que, que realmente es un servicio un servicio como es y como en fin vos vas a la ciudad y tenés todos los servicios que es cash o sea mm. vos pagás tenés servicio viste claro. sí, sí, sí. Eh, no no no no podemos en esta en esta era estar especulando viste claro. no no podemos hacer eso Está bien. Eh, bien marta eh, vamos a hablar del Atuel eh ¿Cómo, vi... Ay, dichoso ¿Cómo dichoso vivió? Atuel. el dichoso ¿Cómo vivió el...? el y ¿Cómo se enteró? salado que tenemos sí. que reclamar por ese río, amén de que bien lo, la palabra lo dice que es salado, pero es nuestro río, ¿viste? Sí. No, no, perdón, no es nuestro río, es un recurso natural que debemos facilitarle el paso por nuestra provincia, ¿viste? Por lo menos que en eh, La Pampa, una provincia bajeña... Eh, que los de arriba también vean que es un recurso natural que nos pertenece, ¿viste? Sí, sí, sí, el, como, el... Se llama, como se ha reclamado este, de hace muchos años eh, la llegada del río Atuel. ¿viste? O sí. sea, que tenga una permanencia, la llegada ha llegado. Yo lo conozco al Atuel en plena inundación, pero también, ¿viste? Mendoza nos tiene acostumbrados, no hay que estar... O sea, Si bien es un, un fallo de la Corte, que yo creo que es palabras mayores, uh -huh. pero cuidado con Mendoza, ¿eh? cuidado con Mendoza, porque es una provincia, nosotros lo sentimos, estamos muy pegados al límite acá, nos nutrimos de Mendoza, de San Rafael, de General Alvear, pero en realidad no nos olvidemos que Mendoza tiene, eh, digamos, dos ejecutivos. Yo siempre digo así. Uno, el Departamento de Irrigación, que es un poder económico paralelo al poder ejecutivo mm, provincial, y, y bueno, eh, por ahí se manejan otras situaciones que eh, nos, nos afectan a nosotros, ¿viste? Mm. Eh, que esto que el, el dictamen de la Corte es válido y nosotros mm, principalmente nos causa eh, una gran alegría porque vamos a volver a tener el agua en, en, en, nuestra, en nuestro cauce, bárbaro, ¿viste? Incluso el régimen fluvioecológico, como yo le dije en otras oportunidades, va a estar. Y también tenemos que ir proyectando eh, para un futuro de relevamiento económico que tanta necesidad le hace a esta zona y, por supuesto, a toda la pampa, ¿no? Sí. Pero en esta zona, vos fijate que ¿Cómo explotan todos los recursos hídricos la zona sur de Mendoza? San Rafael, uh -huh. con un eh, el, aporte económico como es la turística. Mirá si nosotros no podríamos hacer eso en nuestro eh, cauce. Claro, pero hay Incluso, que tener agua. Pero claro, tiene que tener agua, sí. Sí, va, uh -huh. y, y muchas veces los mendocinos dicen, y no han hecho obras. <risa> Pero escúchame, yo también entiendo, yo he tenido el agua hasta la cintura en plena inundación sacando cabritos de, de los corrales, mm. pero también yo sé la sequedad, cuando vino Juan a, a visitarnos, Juan Cabandier, eh, no tenían vos fijate el cauce, era una arena que nos enterrábamos caminando ahí, sí. o sea, te, conozco los dos extremos, mm. o sea, vas a hacer obras realmente cuando ellos eh, se se adueñan como propias el cauce, el, las aguas de, de, del recurso natural, y no, yo te diría que hay que ver eso. Bueno, con este antecedente que marca la Corte, bueno, veremos a ver cómo en una proyección futura eh, tenemos eh, medianamente una sistematización de tierras con un riego eh, ponderado, bien eh, sistematizado, Mendoza todavía tiene riegos por manto, son muy poca el porcentaje de fincas que tiene riego eh, bien sistematizado, eh, computarizado, el riego por manto se desperdicia mucha agua y bueno, eso también nos afecta a nosotros, ¿viste? Claro. Eh, eh, Marta, me quedo con que tiene dudas usted de que Mendoza eh, empiece a No, no, a yo tengo mis reservas, yo no. tengo mi reserva, hay que ser muy cauto en esto. Eh, Pero bueno, esto marcó la Corte Suprema de nuestro país, o sea, no es pavada, no sí, sí. es pavada. Esto es el logro de todos, eh, eh, digamos, los pampeanos que conocemos la problemática, que eh, hemos estado en el cordón de batalla, como panfleteo, eh, haciendo reuniones con todos los organismos que participan en esto, nuestros propios funcionarios. Nuestro pro... eh, yo siempre valoro la gente que ha estado... Eh, nuestros gobernantes, la gente de recursos hídricos, eh, yo debo destacar, nuestros gobernadores que han participado eh, en esto, hay que sacarse el sombrero. Mm. Y, y nuestro propio gobernador actual, ¿viste? que ha estado en la lucha desde un, desde un inicio, mm. y la gente de recursos hídricos, como este, Chamaco Lastiri, eh, como Morisoli, eh, como Gastón que es el director de recursos hídricos ahora, eh, los chicos han puesto el alma en esto. Yo porque los he, los, los he encontrado acá, los he vivido con ellos, y mmm, Raúl Fernández, Hernández, perdón, esos de, de apasionados, Casenave, son unos apasionados de estas cuestiones. La misma organización, la, la FUCHAD, eh, Cuánta gente que apasiona científicos de la Universidad de La Pampa Que los tenemos y los tenemos muy buenos mm. Acerca de, del estudio del medio ambiente Que tanta problema, eh, problemática nos quieren este, poner los mendocinos Y como si ellos hubieran hecho un estudio ambiental Bien de la cuenca de Portezuelo, viste claro. y, y ahora está en discusión eso sí, sí. No, no, no. Yo la verdad que le... hay que sacarse al el sombrero de ellos, ¿viste? Porque son unos apasionados, llevan bien la bandera de, de, este, de este reclamo, de mm. este reclamo. A mí me... me... Eso me emociona mucho, ¿viste? Porque son pampeanos, eh, son pampeanos, ¿viste? Sí, ojalá la dirigencia de Mendoza entienda eh, de que Ay, se trata sí, todo yo esto. Yo eh, yo también. muchas veces se habla también, de, digo, de los mendocinos, eh, los mendocinos, y no, no son los mendocinos, son los no, dirigentes. Pero, mendocinos. exactamente, es lo que yo te decía recién, sí, sí. es lo que yo te decía recién. Mm. Eh, tenemos dos eh, patas del Ejecutivo. Uno, el Departamento de Irrigación, que tiene un poder económico tanto paralelo como el poder el ejecutivo provincial político provincial y bueno ahí cuidado porque ellos manejan la situación económica viste y hay que estar muy muy atento a lo a lo que van a decir a los reclamos uno por ahí se hace eco de las de las notas que salen en los diarios mm. eh, el el acueducto nuestro que llega acá a darnos agua desde Punta de Agua eh, bueno las regalías de la TUEL, pero hay que remontarse desde hace muchos años que la Pampa viene reclamando ¿eh, no? así es y ellos no pueden ser los dueños de, del recurso natural viste no de ninguna mm. manera Bien, Marta, eh, bueno. no sé si quedó algo, si no, muchas gracias por estos minutos no, con Kermes. No, no, por favor, no, no, no, gustosamente, gracias por el momento y gracias por la oportunidad de brindar mi, mi opinión. Bueno. Eh, Buenos días para todos. Bueno, igualmente, Marta, no, Paturla, Marta Paturlane, la intendenta de Santa Isabel que pasaba por la mañana kermesera, 8.24 minutos.